¿Qué tal Ay, Jairo? ¿Cómo? Bien, bien. ¿Esto implementando, implementando nuevas eh, palabras? Sí, hacen, sí no, el, el podcaster, sí sé, eso, es, eso es, es un término que se usa mucho en el en, en el la largo, la sí, en el argot de los de la gente que hace podcasts <ríe> y la actividad de hacer podcast se conoce como el podcasting. Uh -huh. eh, es bien interesante. Voy, voy a ver si. O ¿Será ¿sí que esto sería, sería un podcast, podcast astrología? <ríe> Pod, un, podcast de astrología no, un podcast de, de astrología y los que hacemos el podcast somos podcaster uh -huh. ah, bueno, bueno hoy, hoy le tengo un tema propuesto Diego, la, la verdad no, no había hablado con él previamente entonces así lo, lo cogemos de, de sorpresa pero pues no creo que sea una, una un, ¿cómo se dice? un impedimento pues, para Diego sobre todo para el, el amplio conocimiento que él tiene y lo voy a titular pues Astrología para dummies usando ese término tan, tan conocido a nivel de mercadeo y que ha sido todo un éxito en, en, en librerías y en, y en ediciones, donde salen temas referenciados a, a la colección de Dummies, Dummies, es una palabra que se utiliza en inglés que hace referencia a personas novatas o sin ningún conocimiento o... o O, o en el término de pronto como más, más, más informal que se conoce es como para, para personas que en, no han tenido la, la oportunidad de explorar a profundidad algún tema. Entonces uno encuentra cocina para Dumis, inglés para Dumis, arqueología para Dumis, física para Dumis, cualquier, cualquier eh, área del conocimiento humano pues, eh, se puede referenciar a, hacia ese término. y, y va, básicamente es un esquema de mercado que ha funcionado muy bien donde a través de de exposiciones muy simples muy sencillas se hace una aproximación a un concepto y, y, y en algunos casos también se, se profundiza mucho entonces una astrología para Dummies pues, ¿qué sería? pues es para aquellas personas que no tienen mayor referencia hacia lo que es la la técnica de la astrología la disciplina, la ciencia <risa> dependiendo del enfoque que, que se le quiere hacer y que de pronto el único conocimiento, la única referencia general que tienen es su signo solar que es lo que mayormente se conoce a, a través de medios entonces cuando yo yo quiero hacer como una aproximación de astrología para Dumis lo que, lo que me guste, de pronto lo que yo mm, eh, hago mayor énfasis y mayor uso de la astrología es en la descripción de los arquetipos astrológicos donde, Diego ahí me corrige, si, si esto, lo que estoy diciendo es incorrecto o no yo los podría definir en, en dos grandes grupos que son los elementos que se pueden asociar a signos, planetas y casas y los signos que vendrían siendo como la caracterización de esos elementos hasta ahí he dicho algo correcto o incorrecto pues, pues correcto, correcto pero, pero parcialmente, parcialmente cierto, cierto ¿no? O o sea, sea eh, y creo, creo que acudiendo al, al concepto, concepto semántico con que el que empezamos esta charla, charla Pues, pues primero entender que es un elemento. El elemento desde el punto de vista astrológico es el concepto fuego, tierra, aire y agua. Yo pensaría que ese es el primer gran elemento básico de la astrología, es decir, tan es así que la psicología antigua denominaba a, esos, a esas cuatro funciones del comportamiento humano, los designaba bajo nombres asociados a individuos melancólicos individuos biliosos, individuos, individuos, individuos, individuos sanguíneos e individuos flemáticos e o, sea, o sea, los y antiguos y textos describían fundamentalmente cuatro tipos de comportamientos, de comportamientos. y esos, y esos cuatro, cuatro tipos de comportamientos la primera, digamos, la primera, digamos reseña que tenemos de la, de la psicología clásica es la alusión a esos cuatro niveles de comportamiento, comportamiento basado en lo en la que la astrología es el elemento tierra en el elemento aire, el en el elemento agua en el elemento Fuego, ¿no es cierto? Que desde el punto de vista de la, vista de la física correspondería a los cuatro, cuatro estados de la, de la materia. Es decir, la, la tierra se asocia al estado sólido de la materia, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pues, pues, pues el, el aire, aire, por supuesto, al estado gaseoso de la materia. El agua, agua al, al estado líquido de la materia. Y finalmente al fuego, que sería lo que, que se conocería hoy día como el estado radiante de la materia, materia o el plasma. plasma. Entonces, esos cuatro estados, cuatro estados pertenecen a, a todas las doctrinas culturales, culturales desde el punto de vista, vista filosófico y estructural, o sea que el primer gran elemento, elemento o el elemento como tal, o a lo que, que nosotros, nosotros en astrología llamamos como elementos, como elementos es la relación de fuego, fuego tierra, tierra, aire y agua. Okay, primero sería el primer gran puntito, ¿no es cierto? Listo. Espera, espere, porque si esta, esta luna en Aries que yo me acelera <risa> ya explicamos que es eso bueno, sí, entonces en unos ítems conceptuales ¿no es cierto? Ajá. Exacto. entonces en primera instancia un, un gran grupo y un grupo muy importante de esos ítems conceptuales son los elementos que es lo Correcto. que acabas de explicar eh, hagamos una, una aclaración Diego, esos cuatro elementos ¿a qué tipo de personalidades son las que, las que se, se refieren? exacto Correcto, entonces, entonces eh, como, como entramos ya en materia astrológica y para las personas que justamente se están conect conectando con, este, con este, nuestra con charla y que, que pues están deseosos ya no solo de conocer la astrología bajo criterios especializados sino sobre el ABC, o sea sobre la, sobre la estructura, estructura. diríamos, hay muchos elementos dentro, de la, dentro, dentro del concepto astrológico pero el primer gran elemento es justamente los elementos, elementos es decir, el fuego, la tierra, el, el aire y el agua que como hemos dicho, dicho se relacionan con cuatro estados de la materia pero al mismo tiempo con cuatro, cuatro funciones psicológicas, psicológicas de los, de los antiguos, antiguos y contemporáneamente, contemporáneamente esas, esas mismas funciones, funciones psicológicas, psicológicas se les ha dado nombres distintos, distintos desde el punto de vista astrológico Eh, el elemento fuego, fuego es el elemento primordialmente que corresponde a esa función ígnea de la naturaleza en la cual pues, hace erupción, hace manifestación el, el dinamismo, la fuerza, la vitalidad. Se asemeja al fuego en su esencia eh, física, como al fuego solar como al, solar, como al calor que está en nuestro cuerpo. Por lo, por lo, lo tanto, tanto, es símbolo, símbolo de vitalidad, de energía, energía de empuje. Se Sencillamente el fuego, por analogía, sería la chispa, el resplandor, el brillo, brillo aquello que es llamativo, que es que notorio. También puede ser literalmente, ser, literalmente, el que devasta, el que quema, el que, quema, y el que, que irrumpe, y ¿verdad? Por, por lo tanto, desde el de punto de vista astrológico, todas aquellas personas que en su carta astrológica tengan acentuado el elemento fuego, van a ser personas de altísimos niveles de combatividad, eh, hiperactivas, eh, temperamentales, luchadoras, eh, con necesidades muy acentuadas hacia el brillo, hacia la demostración en general de sus logros, de sus aptitudes, de sus capacidades, de sus capacidades proclives al a la explosión, a la explosión emocional, emocional, al temperamento irascible y constantemente a la precipitud, precipitud e de impaciencia. ¿Sí? Desde, luego desde luego que pues ya hay particularidades en donde uno, uno entra a juzgar que, entra que es muy distinto el fuego de Aries, fuego de Aries al fuego de Leo al fuego de, Leo, fuego de Sagitario, pero, pero pero pero pues digamos que pues muy grosso modo pues el fuego estaría relacionado con tres signos: Aries, Leo y Sagitario. Okay. Que eso sería un poco la parte del plasma o la función radiante de la materia. En tanto, el elemento a, a, a, a, a continuar sería el elemento tierra, que correspondería a la parte sólida eh, de la materia. Entonces, ahí encontraríamos en el orden zodiacal a Tauro, a Vigo y a Capricornio. Y como su nombre lo indica, pues la tierra es aquello que nos permite concreción. Practicidad, practicidad, objetividad, objetividad eh, materialización, eh, materialización mm, solidez, solidez, firmeza. firmeza. Pudiera, pudiera describir, describir muchos más eh, ad eh, adjetivos, pero indiscutiblemente eh, por, eh, analogía por analogía la tierra, la tierra o aquellos, o aquellos individuos, individuos en como en el, caso de, el aire, caso de Jairo, que pueden pertenecer o que pertenecen o que dentro, o que de, dentro sus de sus cartas astrológicas, astrológicas predomina este elemento, son personas particularmente... Eh, dotadas de un sentido, un muy, sentido muy concreto hacia, hacia, la vida, hacia la vida, de unos niveles de, niveles practicidad, de practicidad altos, de un alto, de un alto sentido, sentido de lógica ante muchos, ante muchos procesos, procesos, dotados con una enorme, enorme capacidad de utilizar, de producir, de trabajar, optimizar de optimizar recursos para quienes el sentido material económico es fundamental, de la, de la misma, misma manera como lo decir, es el trabajo, verdad? la necesidad, la necesidad de trabajar, trabajar, producir, organizar, eh, optimizar, optimizar cualquier tipo de recurso. La tierra, la, la tierra en astrología es la, la, la dureza, por lo tanto, equívocamente llegan a... a los, o a algunos textos sugieren frialdad emocional, lo cual es parcialmente es cierto. La tierra, la tierra es más bien, es, es el, un poco el resguardo, es un poco, el, un poco la, la muralla que se puede construir en torno a, a, a, a cualquier, a cualquier cuerpo, cuerpo, pero que, que no necesariamente... Es, es esencialmente esa dureza, sino más bien, bien el, el revestimiento que, que más bien protege una profunda vulnerabilidad. vulnerabilidad. Entonces, Entonces la, tierra la tierra, para resumir, es concreción, concreción practicidad, practicidad, capacidad, capacidad recursiva, recursiva, material, organización, ¿verdad? ¿verdad? Eh, concepto, concepto de, de control, concepto de, orden, concepto de orden, concepto de contacto con lo natural. natural. a esos, esos eh, eh, el elementos obviamente pues, pues pertenecen, pertenecen los signos, signos Tauro, Virgo y Capricornio Diego aquí antes de que continúes eh, es bueno notar y, y antes lo nombraste con el signo de fuego uh -huh. que, que esos tres signos que pertenecen con el elemento de fuego perdón que esos tres signos que pertenecen a cada uno de los elementos ya, ya se van dando cuenta cada elemento está asociado a tres signos contienen una generalidad y en su particularidad cada uno manifiesta ese fuego o esa tierra de, de forma particular, ¿no? Pero pues hoy, hoy no entraríamos en mucho detalle, pero sí es bueno tener presente eso, ¿no? Sí, sí es bueno precisar que, precisar que aunque los, los tres, bien eh, sea los tres de aire, tres, los de fuego, fuego de los agua, de agua, pertenecen al mismo elemento, elemento, compartiendo, compartiendo efectivamente eh, rasgos, rasgos en común. Posteriormente hay un nivel de diferenciación en donde, en donde pues, pues, se puede notar cómo Eh, como, como es que en el eso caso eso del fuego, pues una cosa sería la, la chispa, chispa, el impulso inicial del fuego que surge en Aries, otro es el, otro fuego, es el fuego que se sostiene, la llamarada, la que se es estable, estable de Leo, y otro, y otro es el es fuego un poco, un poco cambiante, cambiante modificable, modificable, mutable, que yo que puedo, yo puedo controlar, controlar, modificar, exaltar o disminuir, o disminuir que veríamos que, digamos, en Sagitario. Pero esto digamos este tipo de analogías también van a surgir a partir de un ordenamiento metodológico en el cual pues Sería, sería el segundo punto, punto a considerar, serían las, las famosas cruces, cruces. Pero entonces antes de llegar a las cruces o cualidades diríamos, diríamos que para que seguir nuestra escala de criterios, criterios pues hay un tercer tres elemento tres que, tres tres que tres es el elemento aire, aire al cual, cual también van a, a pertenecer como en el caso anterior tres signos. signos o sea, eh, en, el en el caso del, del aire el primero sería Géminis, Géminis, el segundo sería Libra y el tercero, tercero sería Acuario. Acuario, estos, estos tres eh, signos, signos que componen, componen la, la trilogía de, de aire, en general, en general comparten algo, algo eh, la, función la función gaseosa de la, materia, de la materia, es decir, ese sentido, sentido aéreo, soñador, libre, y conocedor, libre, conocedor, que puede, que puede y que seguramente caracteriza... a buena parte de las personas que pertenecen a, que pertenecen a dicho elemento, elemento. entonces las personas, personas de aire tienden a elevarse aire, fácilmente y esa, y esa elevación surge a partir de sus ideas de su conocimiento, conocimiento, de sus sueños de su de idealismo, su idealismo de, de, de pronto la dificultad de aterrizar determinadas circunstancias, circunstancias a diferencia de las personas tierra que intentan ser lo, lo más prácticas y concretas, y concretas posible el de aire, aire muchas, muchas y en ciertas ocasiones poseen unas grandes ideas una gran capacidad intelectual pero con pero con ciertamente, ciertamente dificultades para, para llevar a cabo, a cabo. Una, una concreción o una, una faceta un poco, un poco más tangible, tangible de aquello que, yo, que, que proyectan sin embargo sin son personas, personas creativas son personas dinámicas son personas, son personas activas, activas son. Son, personas son personas al mismo tiempo, tiempo eh, modificables eh, que impregnan que todo que todo, desean todo llevarlo al plano del conocimiento de la razón, de las ideas del, del saber. saber, por, lo, por tanto, lo tanto la curiosidad, la, la curiosidad, necesidad de aprendizaje, de aprendizaje la libertad son sus grandes imperativos o sea que para el aire Existen dos, dos imperativos, imperativos claros, libertad y conocimiento. Eh, vale la vale pena, la pena aquí y aquí también hago otro paréntesis, cuando me refiero a un elemento, elemento inicialmente uno tiende, uno tiende a asumir su elemento dependiendo de su, de su signo solar, solar, es decir, ¿eh? alguien puede decir, decir yo soy fuego porque pues, pues, soy Leo, o yo soy... Yo soy... Eh, aire pues porque soy Géminis, Géminis lo cual, cual también es parcial, parcial parcialmente, parcialmente cierto, cierto es decir ya en ya un análisis especializado de astrología, de astrología puedo yo, yo pertenecer a determinado signo por ejemplo puedo ser geofisis, yo Piscis pero si en la, en la reunión de mi carta astrológica, carta astrológica predomina, predomina la tierra, la tierra Esto, Esto se debe, debe realmente de que a que una astrología, astrología para medir ¿verdad? ¿verdad? La, intensidad la intensidad de estos, de estos elementos, elementos no, basta no basta con considerar exclusivamente la posición del signo solar, solar, o sea, la, la, posición, la posición del, del signo que a, que a mí me caracteriza por fecha, que, que, que es el que todos, que todos conocemos, sino, sino que para ello se requiere un análisis. análisis adicional un, adicional, un análisis, análisis profundo, un análisis especializado, un análisis especializado en donde en yo logre obtener un porcentaje exacto teniendo, teniendo en este, este caso en cuenta todos los factores de mi carta natal, es decir, dónde está el Sol, dónde está la Luna, luna dónde está Mercurio, Mercurio Venus, Saturno, Saturno, Urano, etcétera Es decir, a través, a través de ese porcentaje es que yo logro medir realmente a qué el elemento pertenezco. Por ahora, pues lo que hemos querido, querido con Jairo hacer algo pues muy general, Pero, pero pues, pues la, idea la idea es que, es que por ahora, ahora eh, diríamos hay signos que tienen una, una relación, relación con elementos, con pero, pero pues tampoco hasta considerar que si yo que soy, soy piscis, si yo soy Leo, yo soy, Leo, yo soy acuario, acuario, yo soy Cáncer, yo soy, soy, soy Géminis, ¿sí? ¿Sí? ese ¿Sí? es ¿Ese el signo, dependiendo de mi fecha de nacimiento, el que va a relacionar mi elemento. Mi elemento puede incluso ser muy diferente al de mi signo solar, pero pues en ello hay que tener en cuenta toda la carta astrológica. En su, en su reunión, reunión ¿no es cierto? Eso, Eso es clave pues, precisarlo. precisarlo. Y finalmente, y finalmente llegaríamos que llegaríamos a la, a la función líquida de la batería, batería que es, es específicamente el elemento agua en el, el cual vamos a encontrar a, tres signos, encontrar a tres signos, cáncer, escorpión y fisis. Son los, son los así llamados signos, signos emocionales, emocionales del zodiaco. El, el agua tiene una fuente... Una fuente Poderosa, poderosa, una, una gran, gran dinámica. dinámica. Solo, que, solo hay, que hay fuego, la, la dinámica, dinámica del agua es mucho más horizontal, más horizontal es decir, acude más al plano de las emociones, emociones de la sensibilidad, de los sagrados y desagrados, de los profundos sentimientos, de la, la sensibilidad de cremas, hay hipersensibilidad de marca, del gusto o el rechazo, del placer de o el dishacer. Es decir, que aquí se conjuga lo que en el mundo es el mundo normal. Eh, algo, bien eh, algo bien interesante, interesante. nuestro planeta, planeta en realidad es un 70% aproximadamente, aproximadamente de agua, semente, semente a lo que con nuestro cuerpo, cuerpo físico, que, que es, es también un 70% de agua, un de agua, con relación a un 30% que es la materia sólida. sólida. Es decir, es que, que así como en nuestro planeta somos nosotros, somos, nosotros como, entidad como entidad física, física. De, la de la misma manera en que el eje de la Tierra está inclinado a 23 grados, nuestro corazón está levemente inclinado a 23 grados. Por lo tanto, somos habitantes de este planeta Tierra, si hay si mareas, mareas, externamente, mareas externamente, deben haber mareas, por supuesto, por supuesto en nuestro mundo interno. interno. De allí de que la que luna, que es la que ejerce poder o influencia poderoso sobre, poderoso sobre el agua, sobre todo, todo por la atracción la magnética o, o gravitacional, gravitacional que ejerce sobre la masa de la Tierra, pues, pues se eleva permanentemente permanente las mareas, mareas. De allí que siempre la tradición haya asociado esos cambios anímicos y emocionales al factor de la luna. De la luna. Desde, Desde luego, pues que el agua, no solo viéndolo, Desde, desde el punto, punto de vista, vista astrológico, sino en general, en general es, abrumador es abrumador para el ser humano. Para el para ser el humano ser sus emociones son profundas, profundas eh, pueden, ser pueden ser devastadoras, pueden ser optimizadoras de muchos, optimizadoras de muchos procesos. procesos, y, y allí que pues hoy día, hoy día se, se hable tan constante, constante y permanente de la, la, la integridad de carnos a nivel de emociones. Pues bien, pues bien si bien todos tenemos un alto grado de sensibilidad, sobre todo aquellos que puedan pertenecer a cáncer, a escorpión, escorpión y piscis, pues diríamos que van, que van a tener ese nivel de emociones mucho más acentuado, más acentuado esa, esa hipersensibilidad, hipersensibilidad, esa gran capacidad de, de, de, de interiorización, de, de percepción, de, de intuición, de sueños, de, sueños, de, de premonición. premonición. De decir, es decir, el agua representa un poco ese ese, conexión esa conexión con, con lo sensible, con lo sensible, con intuitivo, con lo psíquico, con lo trascendental, con lo onírico, con los sueños, con la fantasía, ¿verdad?, Desde las mismas diferenciaciones son válidas no es lo mismo el agua canceriana al agua de Scorpio, al agua de Pisces Cáncer sería por analogía el agua un poco de los ríos ¿verdad? Scorpio se le asocia al agua del pantano a, la, a las aguas profundas de la tierra a las aguas estancadas al petróleo o a las aguas putrefactas por ejemplo así como por ejemplo a Pisces se le relaciona con los océanos el gran océano cósmico entonces Poco esas generalidades, generalidades se nos ilustran a muy grosso modo, modo que el primer elemento gran elemento, elemento en la astrología indiscutiblemente, indiscutiblemente son los elementos, elementos y, que, pues, y que pues ciertamente partiendo de, de la disposición de nuestra, que nuestra carta dichos, dichos elementos estén elementos pues vamos pues a vamos a preconfigurar un comportamiento otra otra cosa, ¿Otra cosa? por el hecho, por el hecho de, que de que yo pueda pertenecer a determinado elemento, elemento no quiere decir que los demás, que los demás elementos, elementos no existan no es decir, si yo soy, yo soy tierra o si en mi carta astrológica la, carta astrológica la tierra es su predominante, su predominante, no quiere no decir, decir que yo no tenga nada de sensibilidad, sensibilidad sea, o sea, no tenga, nada de, nada, de o sea, tenga nada, nada de agua o que no o que tenga nada de libertad, libertad o curiosidad intelectual, que sería el aire o que no tenga nada de dinamismo lo que sí vamos es a entender que cada ser humano, dependiendo de su estructura astrológica, puede tener un componente que hace que de determinado elemento sea, sea pues preponderante, o sea, hay, así como hay personas es que, que todos lo someten, someten predominantemente a la emoción que sería la persona, persona agua, persona hay personas que más bien todos lo someten a la razón, razón. Pero, entiendo pero entiendo que esos mismos individuos también tienen un porcentaje, porcentaje de, emociones también, un porcentaje de, de emociones, emociones también tienen un porcentaje de concreción o de ellos mismo eh, esto, eh, esto incluso, incluso daría nos daría pie para una charla en donde podríamos relacionar a este, esto a las funciones psíquicas de es decir, que hay en este criterio Eh, elementos que son totalmente predominantes y que, predominantes que yo desde, desde luego, luego los evidenciaría de manera consciente. consciente. En, tanto en tanto aquellos, aquellos que de pronto, de pronto yo no reconozca, yo no reconozca tan, conscientemente, tan conscientemente, pues pues, pues seguramente, seguramente irían o tendrían, o tendrían una relación más desde mi inconsciente. Y al estar y obviamente en una función o preconsciente o inconsciente, inconsciente o subconsciente, subconsciente pues, pues, significaría de pronto que eh no, no es que no existan, sino, sino que emergen o se dan mediante, mediante otra, dinámica. otra dinámica, o sea, por, por ahora, ahora yo solo quiero es señalar algo para, pues para para para resumir. Tenemos y nosotros como individuos tenemos relación con los cuatro elementos, elementos. que hay un elemento que predomina, cierto. cierto. Que básicamente los, los aquellos elementos que son más preponderantes van, preponderantes van a hablarnos de rasgos de comportamiento muy acentuados, muy acentuados que nos que van incluso a dar pautas sobre el tipo de organización del medio ambiente. ambiente. es decir que una de las, una de las grandes, grandes ventajas, ventajas que de aquí, de aquí pueden surgir es también, también conociendo eh, el elemento que a mí, a mí me predomina diseñar de pronto adecuadamente, adecuadamente ciertos ambientes o ciertos, o ciertos espacios, espacios para mi equilibrio es decir, es bien, es bien sabido por ejemplo, que por ejemplo las personas en cuya, en cuya carta predomina la tierra requieren un espacio donde exista orden, orden y, requieren y requieren al mismo tiempo contacto más acentuado con la tierra con lo natural que otras personas de la misma manera que en cuyas cartas cartas a las personas de pronto predomina el elemento agua, pues van a requerir momentos de espacio, de tranquilidad, de retiro, de silencio, por momentos el más acentuados que quizás personas de otro elemento. De la misma manera en quienes predomina el aire, van a requerir, por ejemplo, espacios amplios, libertad de acción. Acceso, acceso a los medios de comunicación, de comunicación la necesidad de, de hablar, hablar leer, de leer, de instruirse de manera, de manera más, acentuada. más acentuada y lo mismo, y lo mismo pudiéramos, pudiéramos afirmar de quienes tienen el elemento fuego, fuego pues van pues a, a requerir probablemente Espacios donde, donde descargar dinámica, dinámicamente su fuerza, su fuerza, a través, a través, de ejercicio, ejercicio, a través del ejercicio, a través del trabajo, a través de la liberación corporal. corporal. Ya, son, ya son, digamos, en este, este caso, algunos aspectos adicionales al diagnóstico, diagnóstico, en donde, ya, en donde ya, siendo ya siendo conscientes de nuestro, de nuestro elemento, elemento, incluso podemos inferir dinámicas... dinámicas A, a, a, a realizar, realizar en nuestra, nuestra, casa. nuestra casa y si, y esto, si esto lo quisiéramos, quisiéramos como lo planteaba Hipócrates, Hipócrates relacionar con la, con la astrología médica dependiendo, dependiendo obviamente de nuestro pudiéramos elemento, elemento pudiéramos sugerir algunas técnicas, técnicas terapéuticas, terapéuticas. Entonces, entonces no es lo, es mismo, lo mismo para alguien sugerirle por ejemplo, por ejemplo la hidroterapia que sería, que sería alguien, con alguien con mucho elemento, elemento agua, agua, o por ejemplo la terapia del sonido, del color a por ejemplo a alguien relacionarle a la homeopatía con fuertes, fuertes elementos de tierra, de tierra ¿verdad? ¿verdad? Entonces, Entonces ahí podemos, si esto daría, y esto nos daría para, para yo pensaría una clase, una clase específica tecnología Dumis, <risas> versión sí, sí. Diego, una preguntita, uh -huh. eh, eh, Ahorita que surge esa esa esa apreciación tuya de, de segunda la presencia de elementos en nuestro perfil astrológico, o sea uh -huh. que tanto tenemos de aire, tierra y agua, es claro que en ciertos esquemas hay una mayor presencia de algún elemento. En el caso mío, por ejemplo, yo soy bastante tierra. Sí. Eh, eh, aunque bueno, no, y los otros elementos están presentes pero por ejemplo, yo he visto esquemas de personas que, que tienen un 60, un 65% de un elemento y por decir algo de fuego y, y muy poco de tierra uno con, con esta información no puede eh, sugerir cómo, cómo hacer más práctica eh, ese esquema claro o sea, porque lo que yo entendí ahorita es que Eh, por, por tendencia natural esa persona buscaría espacios dinámicos y tiene mucho fuego ¿no? por decir algo, eh, espacios dinámicos espacios que por naturaleza o sea por su comportamiento natural pero el tener una carencia de algún elemento puede generar también algunas dificultades, entonces uno puede eh, eh, también sugerir eh, cómo manifestar eh, ese, esa carencia o cómo aumentar esa carencia de elemento correcto, correcto. Al, menos, al menos cómo, ¿cómo propiciar, propiciar Que, que ese, elemento ese elemento que no esté, no esté tan, tan acentuado, acentuado porque el hecho, el hecho de que, que, que esté disminuido, disminuido no quiere decir, decir que, no existe, que no exista, de hecho existe, sí. pero pues el pues término, término yuliano sería un elemento, que está, un elemento que, está que está en la sombra, o sea que, o sea, que no, no es parte de mí, mí no, no es algo que yo, yo he concientizado, sino que seguramente está, está en mi inconsciente. inconsciente. Entonces, Entonces, si en el caso de una persona, persona que es como en el caso tuyo, que tienes acentuado la tierra y que por decir algo el elemento que está, que está más bajito cual, es ¿el, cual, el, el aire me dijiste el o es el agua? Ya miro, no me acuerdo. Bueno, bueno eh, pues teóricamente, teóricamente no, no, voy poner un ejemplo, que, que, pudiera un ejemplo que, que pudiera ser el hecho de que tú tuvieras mucha tierra, pero que el que más bajito estuviera sería el agua. Habría un error conceptual en afirmar que sería que fueras una persona insensible. Según eso sería una persona que da más... valor Valora, orden, al orden, al trabajo, a la meticulosidad, meticulosidad, al rendimiento económico, etcétera, lo cual, lo cual es efectivamente es cierto. cierto, pero al hablar, al hablar efectivamente de que, de que el agua esté disminuida, habría, habría un, un error conceptual en decir que es una, una persona, persona insensible. No, no quiere no decir, decir que sea insensible, sería más bien más plantearlo en los siguientes, siguientes términos, que es, que es alguien, alguien que por condicionamiento emocional es probable que, que se le dificulte expresar sus emociones. Eh, que obviamente, obviamente su, sensibilidad, su sensibilidad es una sensibilidad que, que se manifiesta, manifiesta de pronto hacia, hacia es, decir, es decir, se, se niega o, o de pronto un en un momento determinado se asumen, se asumen labores externas que imposibilitan el, el reconocimiento adecuado de ciertas, de ciertas emociones. emociones, si, es si eso llega de pronto a no concientizarse si lo que vas a hacer es por proyección buscar a personas que evoquen esa, esa, esa faceta entonces sería, sería la necesidad de encontrar, encontrar en la, re la relación de pareja, pareja mujeres con, con altísimos niveles de hipersensibilidad, de hipersensibilidad que de pronto con los con cuales, cuales tú vienes un poco a reconsiderar o a reencontrar esa parte del de... elemento, también, también es eso es muy común, común en el plano de la en proyección, de la proyección en, la en las relaciones, ejemplo, por ejemplo terminar relacionándose con gente artística o emocional, o emocional en fin que es como que una, como forma, una forma inconsciente donde el individuo intenta compensar algo que ya algo que existe en él pero que pero no que reconoce que no y la otra, otra manera es hacerle consciente de la, de la liberación emocional, emocional, de pronto de llevarle a expresar adecuadamente, expresar adecuadamente sus, emociones, sus emociones. emociones en muchas, en muchas ocasiones, ocasiones de pronto ese miedo a que una emoción pueda hacerte perder el control, entonces pudiera ser el caso de esquemas de educación en donde expresar las emociones sea más visto, o sea, o sea símbolo de poca hombría, o para o otros, otros de, de divinidad. Es sí, decir, cada persona, persona uno, en un momento determinado puede aplicar esto a un contexto específico. Y con o sea, esto yo no pretendo dar un recetario, pero sí por lo menos entender cómo se, entender cómo se movilizaría aquí la, la dinámica de un, de un elemento que muy esté muy bajito con relación a otro, que esté muy que alto. Esté muy Entonces es como si la, la carga consciente, consciente del individuo, individuo le induce, ¿verdad?, a asumir bien sea, como en el caso de la Tierra, unas predisposiciones más marcadas hacia la La, la concreción y el trabajo, y de pronto, y de pronto la dificultad de reconocer, de reconocer si, fue ese si fuese caso el caso del agua, una situación preponderante desde, desde, desde lo emocional, que sería una que situación que solo el individuo siente, percibe, percibe, pero que tiene muchas dificultades de exteriorizar, y que por, y lo, lo, tanto, tanto, pues si por lo tanto, si eso es no se llega a reequilibrar, pues puede, puede generar conflictos en sus relaciones o en su mundo externo. Total hasta ahora es una descripción en general, y cada carta efectivamente... es un panorama, un panorama muy distinto, distinto. Entonces, lo mismo pasa desde, desde, desde la salud es decir, decir los, los antiguos, antiguos hablaban de los humores, de los humores. En torno, en torno a que, a que cada, individuo cada individuo debería tener una especie, una especie de dieta unos regímenes especiales, especiales de, sueño, de sueño lo que para, que para ti por, por ejemplo puede ser, puede ser benéfico ser alimentizante para otro individuo puede ser, puede ser desequilibrante y en astromedicina astro el elemento los o los elementos son absolutamente importantes, son importantes cuando de la terapéutica se, se trata de es decir, de llevar a cabo regímenes especiales de alimentación, alimentación de sueños, en fin lo que estábamos mencionando hace un instante ok, Sí. y esto esto esto a mí por ejemplo esta información a mí se me hace muy valiosa o sea ampliándola un poquito ya ya de pronto en otro podcast lo lo trataremos eh, llevándolo al conocimiento de los ítems eh, fundamentales que son ascendentes sol luna mercurio y venus ajá, ajá. solo tener conocimiento de esa información de en qué signo están de estos porcentajes de, de elementos y otro otro que faltaría que sería los, los comportamientos a nivel individual y grupal ya con solo eso la información que uno tiene es súper súper valiosa para procesos de autoconocimiento y crecimiento no y entender el entorno de uno que es que, que eso es lo que yo hago con la astrología realmente yo, yo uh -huh. ese es el, el el perfil que yo le doy al, al uso de la astrología en mi caso personal y pues sería una invitación a que las personas que ciertan eh, alguna afinidad hacia esta hacia esta forma de conocimiento pues la exploren porque bien bien vale la pena trabajarla claro, eh, claro y además te, te, quería te quería decir algo, algo. Desde, desde el punto, el punto de, de vista, vista personal, personal considero, considero la que la astrología eh, debe tener es una, una finalidad, finalidad en primera instancia de autoconocimiento, autoconocimiento que, es, que es como lo, es lo esencial ideal, es sí. decir Eh, si yo si la yo, astrología la, la, la, la destino meramente como un, como un hecho de, de características, características o de, o de determinación, determinación de, de sucesos, sucesos externos, externos, pues me pues estoy privando de una, de un de gran, de un gran, una gran, gran riqueza, riqueza psicológica, psicológica, simbólica, simbólica sobre, la, sobre cual la cual de pronto yo puedo nutrir, nutrir y, y, nutrirme, nutrirme y trascender y crecer. Es decir, decir, la astrología se, se, se distingue hoy día digamos en, en dos, conceptos dos conceptos importantes uno, uno que, es que es la dinámica a la, la cual tú haces alusión es decir, yo la tomo, yo la tomo una como una herramienta de autoconocimiento ¿verdad? ¿verdad? y esa es creo que, que la puerta de entrada, entrada y la más, más importante, importante. dos, dos que, también que también lo es, lo es sigue y sigue siendo muy importante, muy importante. La, determinación la determinación de sucesos la predeterminación, la predeterminación de los mismos, mismos. Eh, el, predecir, el predecir con antelación de acontecimientos, acontecimientos de tipo físico, físico, psicológico, real, es decir, toda la astrología es integral, es integral. Pero si hubiese, digamos, un valor agregado la en la astrología es el, el autoconocimiento, que eso que es, es, creo que, que, la, que la mejor eh, propuesta que tiene, que tiene la astrología, astrología. Es decir, es más, es más, más yo pensaría, y esto es lo he discutido en algunos foros astrológicos o con muchas personas, en realidad la astrología es perfecta en cuanto a sus planteamientos. Eh, y, tiene, y la tiene la capacidad de de, precisamente, como ya lo hemos discutido también discutido en este mismo espacio, espacio de, de convertirse, convertirse en, en ciencia, puesto que, puesto que tiene todos aquellos requerimientos que permitan, que permitan predecir. predecir. Es una ciencia, ciencia es, es efectivamente ciencia cuando sus postulados, postulados son repetibles, son, son constatables, constatables y al mismo, se mismo tiempo pues, se enumeran bajo leyes, leyes. Pero, que pero que cuando interviene el factor humano Sea la sea astrología, sea la, sea la psicología, psicología, sea la sea medicina, sea la sea física, la pues la física, toda la todas las disciplinas, disciplinas ciencias, o ciencias, ¿verdad?, tienen, ¿tienen tendencia de a de tener márgenes margen de, de error, más, más en no sí en sí por el conocimiento, conocimiento que plantea la ciencia, la ciencia mortal, como tal, sino, por, sino el por el factor humano que se involucra. Entonces, lo mismo pasa con la astrología. La astrología es exacta en sus postulados. pero depende en parte, de parte del intérprete o del de guía, guía o de quien está al frente del análisis de la, análisis de la carta astrológica. Entonces, Entonces, desde, el, desde punto el punto de vista psicológico, psicológico a ti un, un examen, un examen de, perfil de perfil te puede dar una certeza del 99% del comportamiento del de un individuo, lo cual, lo cual es, para mí, una de, una las, de las cosas más destacadas, destacadas de, lo que de lo que es precisamente... El autoconocimiento, el autoconocimiento, el saber quién soy, el optimizar mis debilidades, el ser consciente de mis falencias para obviamente trascenderlas. Y desde el punto de vista predictivo, pienso que los márgenes disminuyen. Y, y en parte disminuye. por la, la falta de adecuados, de adecuados procesos, procesos de formación tanto, tanto en lo tecnológico como en lo como conceptual en lo y lo estructural pero aún, pero aún así te da, da unos márgenes de precisión frente a la determinación de sucesos. de sucesos, probablemente yo identificaría que hoy día nuestro conocimiento, que sabemos, lo que sabemos después puede permitir un, un orden del 70%, orden del 70% entendiendo, entendiendo por ello con ello que también el factor humano está, está presente, para, está presente para, para para ese grado de, de predicción. predicción, entonces Ahora, ahí es de pronto lo que yo a título personal lo que hablábamos en un podcast De, sí, sí. de efecto Heisenberg es, eh, a nivel de física cuántica cuando el observador observa el suceso a, altera ya el contenido el, el contenido, contenido del el mismo ese es un temita que se lo tengo ahí <risa> desde pues, el año pues, pasado de que, sí. me, de que me llegó su correo de porque ¿cómo fue? un correo que usted envió que Porque un, curso un curso de astrología, astrología esotérica en el que yo... Que yo... No, no, pero era, era, no era un curso, era uno de explicación de por qué la física cuántica funcionaba, como era. Ya ah, no, ya, ya, ya, no ya se se recuerdo, Entonces, sí. Ese correo por ahí lo tengo. Sí, sí, ese, sí. Es, ese, ese, es ese, correo ese correo anda ahí. por ahí. Tengo unas ganas a ese, a ese temita. No, ahí lo no, ahí tenemos, ahí tenemos ahí lo en remojo lo y se dará en el momento en que de Oiga, Diego, me puso ahorita usted un reto interesante, pues... De que me dijo que el 99% a nivel de personalidad Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ese es, decir, ese es un reto que hay que... que algún día, o sea, sí, porque yo como buen... No soy muy buen matemático, pero me gustan las matemáticas Y, y cuando Álvaro Malavergen... Yo, yo en el primer podcast creo que les contaba la historia de cómo llegué a la astrología Él lo que hizo sí. Festo, hacer un perfil muy básico de mi personalidad y yo en su momento dije que que eso fue un 60 70 por ciento de lo que yo uh -huh. de lo que yo soy y y yo pienso que a máximo hasta un 70 bueno ahí ya, ya es cuantificar algo que de pronto no no sí, es, es relativo. Sea muy sí no, no, es más bien subjetivo subjetivo, subjetivo exacto exacto pero pero bueno ese es un, un retículo que podríamos hacer interesante un día hacer un taller uh -huh. de, de hacer análisis de de perfiles Correcto. correcto Y, es, y, y es que, te digo, la astrología, astrología fíjate que hoy eh, habíamos pensado, pensado inicialmente lo que son preconceptos. los preconceptos. Que probablemente que por ser, ser un tema a veces iba a ser muy rápido, rápido y ¿Qué? solo, solo considerando, considerando un tema de, de, elementos, de elementos, es, decir, es eh, decir, fuego, tierra, aire y agua, pues surgen pues tantas inquietudes. inquietudes Que que, que, realmente, que realmente, y para, para ilustrar un a poquito a las personas, personas que, nos que nos escuchan, escuchan realmente nos la astrología es tan amplia que lo que se ha dado acá es sencillamente una, una breve y leve, y leve descripción. En donde, en donde sencillamente se ha tomado el primer gran ABC, gran ABC de la astrología que son los elementos, elementos el, el elemento fuego, fuego tierra, y aire y agua entendiendo, entendiendo que también que hay otro factor conceptual dentro de ese ABC, ABC que son las famosísimas, las famosísimas cualidades, cualidades cruces. o cruces decir, es decir, la que la primera sería una división, una división por, por elemento la segunda, la segunda sería una división por cualidad es en es donde, los donde los mismos dos signos zodiacales se dividen en tres dando como resultado cuatro signos en cada clasificación Entonces, Entonces eh, uno serían sería los cardinales, los cardinales otros los fijos y otros los mutables. También, también, obviamente, como lo mencionabas, sería, sería muy, muy útil obviamente pensar en que también la astrología tiene una clasificación, clasificación en donde es común encontrar el grado de motivación un individuo, individuo. de un individuo. Entonces, Entonces, sus motivaciones, sus motivaciones personales, personales, sociales, sociales trascendentales, etcétera. También hay, hay otra clasificación, clasificación y es un poco, un poco la clasificación de, los, los, de las polaridades. polaridades ¿Qué tantos, que tantos signos, signos positivos, negativos está, están? O sea, Yang y Ying. También, también otra, clasificación otra clasificación es, obviamente ya a nivel, digamos, de estructura, lo, que, lo son que son los códigos de los signos, o sea, cada signo, signo en es su estructura, estructura específica, posterior, posterior a, eso, a eso los planetas, planetas con sus relaciones, relaciones ¿verdad? ¿verdad? Un, tercer un tercer elemento serían las casas, casas que son, que son los como los factores, factores externos, externos. Eh, Esto es esta es como la, la alusión ya muy específica, específica a la astrología de desde el punto, punto de vista, de vista externo, externo, o sea, y, y al hablar de externo, pues, acudo una palabra una no palabra muy apropiada, apropiada para lo que yo Intento eh, transmitir en la astrología y es pues, que, pues, pues uno, uno debería ser, ser consciente de que el interno de lo interno y lo externo es el último, es en últimas parte de, de, la de la totalidad. Pero, pues, pues necesitamos, necesitamos darle como esa exisión. Que es una cosa: es entender que, si, sí, así como la casa, por ejemplo, 2 puede ser un, un área externa en cuanto, cuanto dinero. al también dinero, la también la misma casa 2 es interna. interna. frente, a, frente a, mi a mi escala de valores, o mi estado, o mi estado emocional, emocional frente al frente dinero, al dinero. ¿Sí? ¿Sí? porque, puedo, porque tener puedo tener mucho dinero, dinero pero tener, tener conciencia de, de pobreza, de que voy perderlo. a perderlo, o puedo o incluso, incluso no tenerlo tanto, pero tener conciencia de abundancia. O sea, en hay en ese caso maneras de, de entender el mismo principio bajo la dinámica interna, interna, interna y externa. Y finalmente pues estarían los aspectos, que es como la dinámica que une y entreteje planetas, signos, casas. que sería, que sería digamos, el ABC de del Radix, de la, de la carta natal. natal. Esa sería, sería, digamos, estructura de, de, de, de, de la estructura de la carta fija, fija y, básica y básica, donde se, se, se evaluaría realmente quién es quién el individuo, qué va a vivir, en qué instantes de su vida de, su vida de pronto va a de atravesar determinados, determinados o más bien, bien en qué instantes, instantes no, no la, dinámica la dinámica general de su vida, para posteriormente, posteriormente llegar a la segunda fase de la astrología, que sería la función dinámica, ¿Verdad? Es que es donde ya uno, ya uno evalúa a través de los ciclos, de los ciclos llámense, llámense tránsitos, tránsitos, pro luna, progresiones, colines, direcciones, revolución, revolución solar, solar, el, el cuándo de esos acontecimientos, acontecimientos las etapas donde seguramente hay mayor predis, predisposición a que surjan determinados acontecimientos. acontecimientos. Entonces, Entonces Darnos, darnos un poquito, poquito ese panorama de manera más rápida pues porque yo creo que, que esta charla, esa charla es, es, eh, no, pretende pues eh, más, bien, más pretende bien pretende como ilustrar un poquito que es que la astrología de, dentro de su gran vastedad, de, pero sí pero sí ver el panorama así un, un poco amplio, amplio y, y de seguro, seguro pues tendremos también ocasión de, ahí. Ocasión de ahí. de ir, de ir andando, andando como lo hicimos ahorita, lo hicimos ahorita. quizás está quizás tampoco de, de la manera como como notaría para, para un curso específico, específico pero sí para entender un poco el abc lo que son también las, las cualidades o cruces lo que son las, las, motivaciones, las que son motivaciones los que son los planetas y signos y pero que pero que obviamente ya hoy con el tema, tema de los, los elementos pues nos, nos queda claro es que en verdad solo tomando una fracción del conocimiento de la astrología pueden deducirse obtenerse muchísimas pero muchísimas informaciones a propósito si al comienzo Eh, pues sobre pues sobre esto de los elementos, elementos hay unos niveles, niveles de arquetipos muy poderosos que pues sí, sí, insisto nos daría para un, para un taller exhaustivo acerca de la función de los cuatro elementos que, que para la, que la astrología occidental son tan sí, importantes no, a ver, lo, lo que pretendemos con el podcast porque también a raíz de un comentario que hubo del, del último que grabamos la semana pasada de la historia del topocentrismo es crear espacios donde de manera informal Eh, compartimos algunos elementos, conceptos reflexiones sobre la astrología en ningún momento a través del podcast queremos hacer eh, eh, enseñanzas o, o cursos formales porque somos conscientes de que no, no es el espacio adecuado esto, esto es como más bien eh, un espacio que, que brinda la oportunidad uh -huh. a personas tanto estudiosas como no tan estudiosas o que eh, no, en ningún momento tienen algún conocimiento de la astrología, pues que, que amplíen sus, sus, sus, concep sus conceptos y, y tomen la decisión si, si lo desean de profundizar o no en este o en otros espacios. La verdad, eh, nosotros, porque hacemos esto? Porque, porque nos gusta, nos gusta compartir, nos gusta reflexionar y, y consideramos que es una experiencia sana e interesante. Y también la invitación es que, que, que me he dado cuenta de este fenómeno ...de que eh, los comentarios a, a, alusivos al podcast, al tema que compartamos... Eh, ...si consideran necesario, eh, colóquenlo como comentario en la nota en el blog... Eh, ...he recibido muchos comentarios eh, muy positivos, otros con críticas, observaciones, sugerencias... Eh, ...pero se me hace que, que sería bueno compartirlos con otras personas... ...porque eso enriquecería la misma experiencia del podcast... Eh, a mí en lo personal me encanta y los agradezco y eventualmente comparto algunos pero pero de, de un proceso que el año pasado tuvimos con Cecilia que aprendimos que, que la inquietud o la pregunta de una persona puede ser la, la pregunta o inquietud de muchas entonces es, esa es una invitación que me gustaría aprovechando este, este podcast de que muy probable que surjan preguntas, inquietudes sugerencias de temas a tratar a desarrollar, entonces Eh, hacerlo a través de un comentario en el blog, eh, porque eso genera pues una dinámica también bien interesante de, de tener documentado lo que lo que se está participando. Bueno Diego, se nos fue hoy otra vez el tiempo y era un podcast cortico. <risa> era para duly. <Era> para... para... <risa> <Sí>. Chiquito. <risa> bueno, eh, bueno. Entonces hasta una próxima oportunidad, Diego, agradecerte tu Tu participación, aquí muy juicioso, muy constante. Todos los lunes estamos grabando, si se dan cuenta, aunque eventualmente es posible que en otros días hagamos otras grabaciones. Ya miraremos cómo la dinámica se va presentando. Entonces, Diego, yo me despido por, por ahora y te dejo a ti para que con un, una última reflexión despidas el podcast del día de hoy. Bueno, Jairo. Bueno. Jairo. Jairo. Mm. Bueno, seguiremos oyéndonos, oyéndonos dialogando estos temas, creo que coincide plenamente. Este espacio es un espacio en donde generalmente nos reunimos, dialogamos estos temas y probablemente nuestro interés es plasmar lo que cada uno piensa, hacerlo de una manera muy informal Y quizás es el, el, el modo en que en algún momento considerábamos el podcast Es decir, una charla que qué bonito, qué interesante o qué agradable sería compartirla a otros más Entonces pues, creo que, creo que, sí. que siguen siendo útiles los comentarios, los Y al mismo tiempo las eventuales, eventuales observaciones que puedan tener De que pues por acá nos seguiremos escuchando, o sea que un buen, buena semana para todos